samba moderno e o samba quadrado. Cante tirada ao frevo, coco, maxixe, baião e xaxado. Mas não cante essa boaça funesta. Contacto en el día habitual de la columna de nuestro compañero Plinio desde Brasil, que vamos a decirlo al principio hoy. Integra también Plinio el portal contrapoder.net de la izquierda brasileña. ¿Cómo estás Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí, felizmente, vamos tocando el barco. Tocando el barco. Bueno, muy bien. Nos pasaste un nutrido este, temario para esta jornada que veremos eh, cuánto podemos abordar. Eh, pero había quedado pendiente por cuestiones de tiempo de la semana pasada. Eh, nos proponías eh, analizar un poquito la realidad política, podríamos decir, del fútbol brasileño, ¿verdad? De la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, y que tiene que ver con, con mucha plata, no es algo estrictamente del deporte, por supuesto, ¿no? Claro. No, el, el, el, lo que pasa en la CBF mm. es muy, muy emblemático para que entendamos lo que pasa en el fútbol. ¿no? ¿Cómo la El, el caos brasileño es muy fuerte aquí las cosas aparecen de manera más cristalina no eh, perdón hay un teléfono aquí que tengo que apagar tranquilo no tranquilo nosotros Vallo, tranquilo. No, no, se, no se escucha el teléfono igual para nosotros pero pero plinio lo está lo está buscando por te ahí distrae además si Bien, un teléfono, lo que es quiera su... sonando perdón gente tranquilo tranquilo sí cuando uno no quiere pero bueno Eh, lo, lo que decía lo que pasa en el fútbol brasileño es emblemático de lo que pasa en, en el fútbol del mundo uh -huh. la crisis de la CBF viene por una disputa entre mafias que quieren controlar la CBF ¿no? entonces hicieron una elección, los perdedores denunciaron el robo de la elección Bueno, y esto creó un impasse. La justicia brasileña destituyó el presidente Edinaldo eh, eh, Rodríguez eh, de la CBF. Y ahí entra el otro elemento que es importante, que es la FIFA, porque uh -huh. la FIFA no permite que ningún problema de la del fútbol vaya a la justicia común, porque la, la FIFA tiene la idea que ellos tienen la soberanía total. El control total, el monopolio del fútbol. Entonces la FIFA amenazó a la, la CBF. Dijo, bueno, si se mete la justicia, nosotros lo vamos a echar de todos los campeonatos. No van a poder disputar nada. Bueno, con esto la, la, la justicia brasileña entonces da un paso atrás y, y vuelve Ginaldo para la presidencia de la CBF. Bueno, ¿qué es lo que esto muestra? Primero la confusión total de la CBF, ¿no? Eh, y segundo el control mayor todavía de de la FIFA. Yo creo que esto es lo que lo que importa. El resultado de todo esto es la mala calidad del fútbol brasileño, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros ahora acabamos de nombrar un nuevo técnico, que es un buen señor Dorival Y uh -huh. Sale el anterior que quedaron que quedó algunos meses porque estaba ocupando el espacio que sería en la cabeza de, lo, de del presidente de la CBF, de Ancelotti. Sí, el de actual Ancelotti. técnico del Real Madrid. Sí, <coughs> pero quien como no es ningún tonto, no se metió en, en el lío total y sin solución de la CBF. Claro. Entonces, esto es interesante porque es una historia política, pero explico un poco para la gente, primero, por qué el pueblo brasileño ya no se entusiasma con la CBF. Porque uh -huh. esto transpira, la gente ve está inmundicia total, ¿no? Uh -huh. y, y segundo, porque el equipo va tan mal, porque los dirigentes son totalmente caótico y por detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Plata, claro. ¿no? El negocio del fútbol. Yo creo que es, esto es un poco lo que importa para de, de entender de, lo, de, de la guerra de facciones, de mafias, En torno del control de la CPF Hay una división ahí, entonces decías en en, en dos partes eh, que se disputan el poder de la de la confederación. Están divididos, me imagino. También eso implica los principales equipos, Plinio. Mira, para ser sincero, Hernán, yo no no sabría decirte cuál es la división. Son mm -hmm. varias porque las federaciones regionales también claro. son mafiosas ¿no? y estos. Mafias hacen eh, alianzas para disputar el poder supremo en Brasil, que sería la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿no? Claro. ¿Cuál es exactamente el, el, la polarización entre las mafias? En este momento yo no sabría decirte, porque no acompaño. Uh -huh. Pero digamos son, yo no creo que sean dos grupos, son varios grupos. Un digamos pa para hacer un paralelo indebido. muy parecido con lo que pasa en Ecuador hmm. ahora, pero claro. en el fútbol. Claro, ¿no? claro. Son muchas mafias que se hacen alianzas para disputar el, el, el, la plata. ¿Y el gobierno eh, federal hace algo respecto a esto o elige no, no meterse? Más allá de el, la justicia gobierno, que dijiste, ¿no? En la justicia, la FIFA no permite que se meta. Claro. ¿no? El gobierno hace amenazas, ¿no? digamos, el estado brasileño en algunos momentos hace amenazas de investigar la CBF. Pero la verdad es que la CBF es muy poderosa y tiene diputados y no es tiene representantes que que se confunden con los representantes de la derecha brasileña. Entonces, toda vez que se intentó investigar la CBF no resultó en nada porque porque en realidad los diputados no se van a auto-investigarse. ¿no? La verdad es que no, no se puede investigar la CBF, porque si se investiga van todos para la prisión, incluso muchos de los que investigan. Plinio, pasando a otros temas, fue el 8 de enero, ¿no? Hubo actos, hubo ceremonias, ¿qué balance se hace de lo que pasó ese día? Mira Ángeles, la impresión que yo tengo de la ceremonia en defensa de la democracia, ¿no? Que se organizó el 8 de enero es muy muy negativa, ¿no? Porque primero el PT convocó una manifestación de calle en Brasilia, no fue nadie, era mejor no convocar a nadie. ¿Qué horrible. Después hicieron la ceremonia institucional en los palacios, ¿no? Primero en el Supremo Tribunal de, de Federal, con los jueces, que siempre es una cosa anacrónica, distante del pueblo y muy formal. Y enseguida una reunión de los tres poderes en el Congreso Nacional. Pero esta reunión mayor, de, de nada más de, de autoridades, no se reveló muy frágil porque no fueron ocho gobernadores. Entre claro. los cuales el gobernador de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, digamos los tres principales estados en términos de poder económico y de y de voto. Y tampoco fue la gente del Centrão. Nosotros hablamos mucho de la gente del Centrão, ¿ya? que es la gente que en realidad manda en el gobierno. Son los diputados fisiológicos, casi todos de extrema derecha. Y no fueron comandados por Artur Lira. que yo bromeo aquí en la radio, es el primer ministro de Brasil, uh -huh. no es el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, el principal apoyo del gobierno no fue a la manifestación de apoyo a la democracia, y esto lo hizo combinado con Bolsonaro, porque Artur Lira invitó a Bolsonaro a, una, a su casa, una casa que tiene de playa en Alagoas, y ahí... discutieron cómo se iban a comportar en el 8 de enero. Entonces, eso da una, una demostración del grado de fragilidad de la democracia brasileña y de la gravedad de la crisis institucional que estamos viviendo. Ahora estamos en un momento de, digamos, de tranquilidad, pero es una tranquilidad engañosa, ¿no? Que, que nos pone entre dos tormentas La que ya vivimos en, con Bolsonaro Y la que viene por ad, adelante Que no sabemos cuál es O sea, para repetir lo que decías Al principio de este tema, Plinio El PT convocó Como a un acto de masas en Brasilia Y, y no fue nadie Mira, yo creo que No no no, no debe haber alcanzado Mil, mil personas claro. No no fue nadie Claro Sí, bueno. es lo que logra el PT desmovilizando lo que vos nos decís siempre no que no, no no convoca a la gente a la calle y bueno termina pasando eso exacto porque en realidad este es un tema que está por todo, todos los lados no y muy fuerte aquí en, en Argentina en Chile, en América del Sur como un todo sin un proyecto alternativo al neoliberalismo Ahí está. y sin gente en la calle estos esfuerzos de contener la tendencia autoritaria de la burguesía, son siempre muy efémeras, muy débiles ¿no? bueno. y eso se notó en este, en esta ceremonia del 8 de enero que y nosotros con... decimos aquí en Brasil que fue un tiro en el pie claro. Porque, claro, porque reveló la fragilidad y no la fuerza además se convoca, no es el único caso Brasil, en otras situaciones que se están dando pasa lo mismo se convoca en defensa de la democracia y es una palabra que hay que ver qué contenido se le ponen Eh, ¿convoca? ¿Qué, ¿De qué democracia estamos hablando? Seguro, porque en realidad la mejor manera de defender la democracia es luchar por la igualdad sustantiva. Ahí sí la gente dice, ah, esto me interesa, voy a luchar por la democracia. Pero si sí, la democracia es no la, es la capa de un régimen claro. muy, muy desigual y muy duro con la gente débil con, la, con los trabajadores la verdad es que una parte de los trabajadores ven con indiferencia esto todo sí. y no sin duda sin duda. bueno Plinio eh, como otro tema nos marcás un episodio que tiene que ver con un sacerdote Julio Lancelotti y la criminalización de quienes defienden a, a las personas en extrema pobreza ¿de qué se trata? Sí, es, esto yo creo que es importante para, para el, el público uruguayo por dos motivos primero para proteger el padre que se llama Julio Lancelotti uh -huh. que es un padre franciscano de la teología de la liberación y que vive en la calle con la gente de calle en San Pablo ¿no? y que hace la asistencia heroica de esta gente pero hace un, esto no incomodaría a la burguesía uh -huh. pero él hace un poco más que esto él denuncia la injusticia sí. y, y, y, y cobra que los miserables sean tratados con dignidad humana. Sí. Y es interesante porque esto que sería el mínimo del mínimo sí. ya provoca reacciones muy, muy violentas en un segmento de la sociedad. Sí. Entonces padre Julio Lanzaloche es de tiempos en tiempos víctima de ataques de ataques por por internet de ataques personales de amenazas de muerte no y ahora los concejales del municipio de San Paulo hicieron una comisión de investigación de su trabajo Un, una tontería porque mm. no van a encontrar nada ah. y, y, entonces todo insinúan que está con el narcotráfico que que tiene problemas con prostitución ...todo una lecera total yo conozco a este padre de a más de décadas no a unas cuatro décadas es un tremendo tipo no es, es casi que un santo uh -huh. pero lo que es importante esto es primero aprovechar la voz de, de radio centenario para denunciar para meter lo que está pasando no es importante también para que la gente vea a qué grado llega la, la extrema derecha no porque qué es lo que están haciendo Están criminalizando la lucha por la dignidad del pobre. Uh -huh. O sea, ahora el pobre no puede tener ni dignidad, porque eso ya amenaza ¿no? los se, se, segmentos de la burguesía. Entonces, esto yo creo que es una cosa que es importante que se sepa para que la gente eh, no dé mucho espacio para, para los ultraderechistas que ¿no? viven de divulgar... la ideología de, del ganador, del que tiene mucha plata, ¿no? y a lo, al resto de la sociedad no sobra nada, ni dignidad. Él hace años que está haciendo eso, además. Hace años ya, ¿no? Es una cosa de ahora. Este señor es un, un está a cuatro décadas en las calles, es un símbolo de la iglesia paulista y, y principalmente de la iglesia del... cardenal don Pablo Evaristo Arns, claro. que fue un padre muy importante en la época de la dictadura Qué bien. entonces es un señor muy establecido y no él va a continuar enfrentando las cosas lo, lo que es dramático es ver que este tipo de acción provoque tanto odio en la extrema derecha No, es, yo creo que esto es lo más espantoso de todo sí bueno, sigue el capítulo este de las relaciones entre el poder legislativo y el ejecutivo en torno a exenciones fiscales eh, ¿cuál es la novedad que, ahora? ¿qué es lo que sucedió ahora? Yo ya estamos aquí para que la gente diga, ah, línea va a hablar de economía y van a, a apagar la radio, entonces <risa> no apaguen la radio estamos en la conversa que ya hicimos algunas veces que Para que el Estado brasileño funcione, es necesario aumentar la receta. ¿ya? Y para que la receta aumente, los ricos tienen que pagar algo de impuesto, porque ya no hay cómo sacarle impuesto a los pobres y a la clase media. Esto ya lo discutimos varias veces. ¿no? Entonces, Haddad hizo un proyecto para sacar las exen ¿cómo se dice? exenciones sí, ¿no? sí. fiscales de 17 grandes grupos el Congreso eh, el, el, perdón, no fue no, Haddad eh, tomó la iniciativa de interrumpir esto que uh -huh. tenía un plazo de una ley que paraba el Congreso votó que esta ley va a continuar uh -huh. Lula vetó la ley y ahora Haddad hace entonces un otro proyecto para la disminución gradual de estas exenciones uh -huh. Pero el Congreso dijo, mira, nosotros ya hicimos la ley, la votamos por gran mayoría, después derrubamos el veto de Lula, y ustedes, ustedes ahora hacen una tercera vez esto. Entonces, no, señor, esto, esto ya es una un atropello del Congreso, y entonces ya se pinta la cara de guerra y empiezan a atacar el gobierno. Es, es lo que muestra una vez más... la fragilidad de las instituciones, ¿no? O sea, si el Congre si el legislativo no le da al Ejecutivo un mínimo de recursos para que pueda funcionar, el Estado entra en entropía. ¿eh? Mm. Entonces, es esto lo que está pasando, y entonces un capítulo más de nuestra serie eh, mm. austeridad fiscal. ¿Qué es entropía, Liño? Es una, es una incapacidad del Estado de funcionar, es una desarticulación total del Estado. Bien, Plinio, eh, hablando de, de vínculos entre los poderes, Lula nombró a Lewandowski, el juez del Supremo, del Tribunal Supremo Federal Brasileño, que comandó toda la acción de, de impeachment, no de juicio político a Dilma Rousseff, ¿Lo nombró ministro de justicia? ¿Cómo se entiende eso? Esto, ahora entramos en la pequeña política, ¿no? Mm. Pero para los uruguayos, ¿qué es lo que importa la pequeña política? Importa porque en la superficie se notan algunas cosas. ¿no? Lewandowski fue el juez que, que se comandó la ceremonia de impeachment de Dilma. De mm. Lo hizo... articuladísimo con los que hacían el golpe, ¿no? En total armonía con los que hacían el golpe. Mm. Bueno, ahora Lula lo quiere nombrar como uh, ministro de la justicia. ¿Qué es lo que importa de esto? Es mostrar la promiscuidad entre mm. los golpistas y el PT, ¿no? Y cómo todo esto fue un, un gran, digamos, una pelea entre el la la capa no de arriba la casta de arriba pero que ahora se están arreglando no y, y así recomponiendo entre ellos entonces mm. muestra cómo Lula no está tan distante de los que golpearon qué pensará Dilma Rousseff que claro Lula la puso al frente del banco de, del BRICS, no pero Que si le preguntan a ella sería interesante saber qué, qué dice, ¿no? Seguro que sí, ¿no? La, la relación del PT con Gilma es siempre una relación muy contradictoria, porque yo creo que tienen complejo de culpa porque la votaron la a los leones, mm. ¿no? Entonces ella tiene gran prestigio cuando entra en las manifestaciones LID, eh, Gilma Guerrera del pueblo brasileño y grita, mm. pero la realidad es que ellos están con todos los tiburones que la comieron viva en el Seguro. gobierno. Porque además si le sumamos la última que nos pasabas vos sobre Marta Suplicy, el nuevo nombramiento que habría allí, el lugar donde va a estar Marta Suplicy, yo no me acordaba que esta, que fue alcalde del PT, se había ido del PT y estuvo también vinculada al tema Dilma Rousseff, facilitando. Estoy totalmente totalmente vinculada Ángeles, a la articulación para votar a Dilma, ahora era secretaria del, del municipio de São Paulo, de Ricardo Nunes, que es un alcalde que fue apoyado por Bolsonaro y que a lo mejor es, todavía no está decidido, puede ser el candidato de Bolsonaro a la municipalidad de São Paulo. Entonces ella, del digamos del puesto del enemigo, negocia con el PT y vuelve para ser vice de Bolus, que es del PSOL. Entonces esto muestra, ¿Qué es no es interesante para que la gente vea cómo está todo mezclado, todo digamos ya izquierda derecha es muy difícil de discernir. Claro, que es increíble que, que se siga poniendo a Lula como como referencia de, de la izquierda. latinoamericana y sudamericana. Vemos acá a los legisladores de, del Frente Amplio muchas veces a la, elogiándolo en sus redes sociales, Plinio. Y, y bueno, eh, mira qué referentes tienes y me estarás diciendo el futuro de tu fuerza política también, ¿no? Seguro que sí. No, en realidad, lo que hace Lula... es eh, tratar de mantenerse a flote mm. en una crisis política monumental ¿eh? y para hacer esto se apoya en quien esté ahí mm. entonces son dos casos el caso de Lewandowski y el caso de Marta Suplicy son muy parecidos no de cómo el PT se alía con la gente que hasta, digamos, anteayer estaba claro. contra el PT y cómo en esto lo que se borra es la ideología La ¿no? ideología de, total de la izquierda se va quedando cada vez más digamos eh, borrada. Sí, sí, lo, lo que cuenta es las operaciones de, de acuerdos eh, para mantenerse en el poder. Eh, yo no sé si viste la serie estadounidense House of Cards, eh, que muestra mucho de eso, ¿no? Que quizás con más crudeza, con, con algunas muertes de por, de por medio. que no es que falten también en, en la realidad, pero muestra esa crudeza, todo eso recuerda, lleva, remite a esa serie. ¿no? Sin duda. Aquí en Brasil lo que predomina es la astucia del cálculo electoral, donde claro. Lula es un gran capo. ¿no? Pero yo, yo yo no vi House of Cards, pero mi, mi señora sí vio, mi <risas> compañera vio. House of Cards es una especie de un, una versión ultra light De la política brasileña. Oh, claro, claro. Incluso porque Marta Suplicy era una persona con, con trayectoria. Yo me acuerdo la salida de la dictadura en los 90 del PT, ¿no? Era como muy nombrada y como una referencia respecto al PT en algún momento. Sí. Ma Marta Suplicy es mujer de un senador brasileño. Fue mujer. Mm -hmm. Compañera de Eduardo Suplicy. Mm -hmm. Que era una figura que estaba desde la fundación del PT. Marta su princesa, una mujer que viene de una familia muy rica era una socialite Bueno, y el marido se metió en la política a ella le gustó y al final ella entró también tiene talento, fue alcalde de San Pablo fue ministra de Lula no, era un cuadro importante del PT de San Pablo y tiene muchos votos ¿no? pero era una, quería hacer carrera no, no había claro. sustancia alguna en ella Hizo su carrera. Cuando el PT ya no convenía, salió del PT. Pero ahora que parece que puede convenir, vuelve al PT. Pero vuelve del puesto del enemigo del, del claro, PT. Claro. Es un escándalo total. Claro. Bueno, la verdad que uno tiene que, que quedar este, digiriendo todo esto que nos tirás, este, todos esos ejemplos que nos tirás. Que a su manera... Tienen sus réplicas En sí, todos claro. nuestros países pasan esas cosas también. a la escala. Y más ahora en año, ele la en año electoral en Uruguay, imagínate, Plinio, ¿no? ¿Por dónde va la izquierda? Hernán, pero yo tengo una una trilla sonora. ¿Cómo se dice eso? Sí, una banda de sonido para nuestra conversa de hoy. Ajá. Que es Cambalache, siglo XX Cambalache. Claro. Que es lo que describe de manera perfecta lo que está siglo pasando. Siglo XX Cambalache. Exactamente, exactamente. Cómo no. Exactamente. ¿cómo no? Eh, Plinio, un abrazo eh, como siempre y bueno, ¿cuántos desafíos para la verdadera izquierda brasileña también para este año, no? Seguro que sí, yo creo que el principal desafío es unificar la izquierda y mm, proponer un proyecto alternativo mientras no haya proyecto alternativo y unidad mínima para defenderlo, nosotros quedamos atrapados entre escoger Las dosis del veneno, uh -huh. dosis máxima o do dosis mínima, pero no tenemos, quedamos en sí. el mismo modelo. una Un desafío que nos pongo para todos, ¿no? Los que están escuchando, nosotros, todos. Cambalache eh, es de 1934 uh -huh. y estamos más cerca de los 100 años que de la Fundación. Exacto. ¿Cómo actualizar Cambalache? A ver, algunos de esos brillantes. músicos, compositores, sí. ¿cómo actualizar? manteniendo la esencia ¿no? que está muy clara y dando pero, un poquito de esperanza no la esperanza está la, la, la única esperanza Porque, es luchar sí. es la única la única esperanza es luchar con el comunismo en el horizonte exactamente el mismo, no hay esperanza alguna no hay esperanza alguna pero a ver si podemos hacer algo para ayudar a aquellos compositores de aquellas épocas, ¿no? A Disépolo, actualizado del año 34, discépolo imagínate. Pero nos sigue ayudando hoy. Sí, abrazo, Plinio. La única cosa que, que, que no está en la música es la crisis ambiental, que fuerte. El... Sí, sí, pensaba exacto. eso. Hay que agregarle unas estrofas de eso. Y salud mental. Bueno, empezamos a agregar y sabes cómo quedamos. <risa> chau, abrazo, Plinio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chau. Igualmente. No.